Pónganse de pie, señores, porque les voy a contar la historia de un gran deporte, de fama internacional. La lucha libre se llama, no se les vaya a olvidar. Gracias, muchas gracias también a los fans que están en primer lugar. Doy a mi Dios, a mis padres y a la lucha, a Salvador Lutero y también a periodistas. Bendita mi lucha libre, como te de agradecer. Es una familia y me has dado a conocer Tiene nombre de mujer Por eso hay que respetarla Quererla y adorarla Y a veces hasta del alma cabeza al talón pero me siento contento por haber sido un campeón les digo a mis compañeros luchadores y afición vamos a cuidar la lucha anda mucho brito Gracias a mi lucha libre por haberme dado tanto dinero fama y placeres y me diste un estatus con el corazón alegre Un día me voy a despedir, gracias a mi lucha libre, por hacerme tan feliz. Maestro, buenas Ahora tardes. Voy a decirle a Víctor que nos mande unas chelas con estas rolas. La verdad, sí, ya, ya lo estamos convenciendo ahí de algunos planes. Por cierto, le urge hablar con nosotros. Uh -huh. Esta semana no tiene que pasar porque no sé qué tanto anda ahí maquinando que de unas cumbias y que del templo la cumbia. Entonces, nos tenemos que ver esta semana, Maestro, con él. Sí, vamos a llevarnos a PAX para que... Vaya el templo de la cumbia, vamos a inaugurar por ahí, junto con las chelas artesanales. Necesitamos un maestro de ceremonias. <risa> <risa> ok, pues maestro, <risa> estamos en el equipo junto, todos completitos, con un super invitado, pero primero saludos, programa 230, ya estamos en marzo maestro, me acabo de enterar ayer que empezó marzo esto que alguien me avise justo el día primero que están comenzando los meses. Esto se está yendo muy rápido. Sí, hasta Vargarda, Suecia. Ya los tenemos los corresponsales en los países escandinavos. Que hoy ya no aguantaron y se durmieron, sí, pero mandaron Pero van saludos. a ver el podcast o el, el Spotify. Escucha, y lo van a escuchar. Y a Sergio Funk, por ahí escucho su voz ahí abajo. Se está peleando con alguien. Y a Ay, Don Pavel. No crees? Y a Don Pavel. <risa> no estaba. Pavel no, uh -huh. no lo vi. Ah, bueno, a lo mejor estaba peleando con sí, sí. su papá. Pero ya estamos aquí, maestro, con mucho calor. Sí. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hablar de las luchas? Pues a Juanito, de la última lucha. No me ha contestado, quedó ah. y no me dice nada, pero bueno, interpreto su silencio. <risa> pero ya sé que iba a estar aquí pendiente porque él tiene que ver con el invitado de, claro. El día de hoy. Claro. Él nos, nos recomendó y la verdad es que yo creo que la plática va a estar fascinante. Tenemos eh, muchos amigos, seguidores que están muy interesados en la lucha libre. De una vez le mandamos saludos a los mil por ciento, mil por ciento pobres, pobres. Que ya esperemos algún día estar de vuelta en las luchas. Eh, y a, pues a los que tocan. Bueno, al ratito mencionamos a los que... A amigos, los luchacumbia. O amigos músicos. Ah, pues si manda saludos a Luchacumbia, porque tocan la de los luchadores, también mandamos a Tropical Yea, porque ellos tocan la de Mucha Lucha. Así que... <ríe> sí. Nos encanta esa parte, pero bueno, maestro, ¿algo más que desea decir antes de no, presentar No, no, hay al que invitado? entrar en materia. ¿Tan rápido, maestro? Así es. Ok, pues Alejandro Valencia es. es nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias. Eh, gracias por aceptar. Tenemos ahí varios temas en común. Uno de ellos es, pues que ya no alcanzamos, nosotros nos quedamos con las ganas de ir a la exposición, a la exposición. de ahí del tren ligero, que no hemos entendido qué pasó, pero ahorita vamos a platicar de eso, pero antes de, a mí me, me interesa conocer toda tu historia porque es muy interesante, eres coleccionista, aparte de fan, eh, er, has sido locutor de Lucha Libre, eh, te invitan de todos lados, a mí eso me, me llama mucho la atención, entonces platícanos, ese micrófono es todo tuyo, platícanos toda esa vida interesante que te liga a la Lucha Libre. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento y que posteriormente también nos escuchan, ya, ya, ya oí que también en otras partes del mundo entonces Sí, eso también nos escuchan También es muy, muy interesante y muy gratificante ¿no? saber que… Y déjame te digo, hicimos así un viaje a, a Suecia, por eso decía que vamos a regresar y yo tengo una camiseta de, con el rostro de Blue Demon, Ajá. entonces me la llevé y en el avión La gente me iba viendo, así, ¿qué es eso? Y yo, orgullosa, portaba mi playera y decía, eh, no saben qué es. <risa> pero les llamaba mucho la atención. Sí, el, el misticismo de la lucha libre mexicana, las máscaras, todas las, las incógnitas, eh, yo creo que es el único lugar del mundo en donde se practica la lucha libre, pero que todavía tenemos este misticismo por, por los colores, por la máscara, por una tradición que ha venido ya casi de, de hace más de 100 años. Sí. Y entonces, bueno, es lo que nos da mucha in, eh, identidad a nosotros, sí. pues, es un patrimonio cultural y como dices, en donde sea, en cualquier parte del mundo te encuentras una máscara o a quien le llame la atención, ha traspasado, solo la, más allá de las arenas de lucha libre, no es cultural. Sí. Hace falta que, la, no sé si la hayan nombrado ya patrimonio de la humanidad, pero o sea, si no es… Si yo lo desconozco, debería. Sí, es patrimonio intangible aquí sí. en, en México. De Ajá. hecho, hay un día de luchador, es el 21 de septiembre. Ese Ajá. día se celebra y tiene relación con que ese día es el, la fecha de inauguración en 1933 o la fundación, la primera función de la empresa más antigua aquí en México, pero también es la empresa más antigua del mundo, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Antes empresa mexicana de lucha libre, está eh, por cumplir 92 años de vigencia, como les comentaba en el 33, y bueno, todo se conjugó este 21 de septiembre, también es el Día del Luchador, es el Día de la Lucha Libre Mexicana. Es. ¡Ay, qué genial! Hay que ser un pachangón, maestro, ya sí. tenemos el motivo. Ay, sí, es que fíjate que eso que dices tú de los colores, realmente es muy interesante, porque todo mundo ubicamos México con mucho color. Entonces, ver personas que se visten con trajes llamativos, raros, que tienen un toque de personalidad de cada luchador, eso para los extranjeros, nosotros hemos visto que es, es fascinante, es maravilloso A ellos. El, el ponerse una máscara es como si, si ellos estuvieran transformando en el luchador, les llama mucho la atención. Sí, es actualmente una, una parte importante, un, un porcentaje importante dentro de las arenas de lucha libre es público o extranjero, sí. que parte de su visitar México es infaltable ir a una arena. De hecho, fíjate, voy a hacer el comercial completo, estábamos hablando de Víctor hace ratito, eh, los que nos siguen saben ya quién es, quién es Víctor de Barrio Chico, y ayer precisamente me mandó la publicidad eh de esto que ya sabíamos dice de Santa Tere al cuadrilátero, maestro. Uf. Así que dice, martes luchístico y cervecero. Martes de barrio. Dice, el poema, fíjate qué bonito, eh? El poema de las masas hecho lucha y cerveza. O sea, ya están saliendo en Santa Tere, dice, incluye eh, desde el rincón de barrio del barrio Santa Tere, te incluye el transporte, la cheve para el camino la entrada a las luchas y el regreso a Santa Tere. Así que… A seguirla, yo creo. Todos los que puedan, busquen en redes Barrio Chico y ahí pueden venir, pedir informes directamente con Víctor. Así es, es lo que comentábamos, ¿no? Hay caravanas que salen de ciertos puntos de la ciudad, aquí en la Ciudad de México, este, precisamente para vivir este, este júbilo que es la lucha libre, ¿no? Sí. Es, dicen Se dice mucho que es una es una catarsis ir a una arena de lucha libre sí. te, te transformas el que no grita grita el que iba <risa> con sí, cierta sí. expectativa por, por no saber de qué se trata o cómo tienes que interactuar ahí con el espectáculo uh -huh. eh, mucha gente se desdobla no sale esta otra personalidad, personalidad festiva o sea en, hablando en buenos términos una una personalidad en donde te desahogas sí Y Ay, yo sí. ¿Me has visto? Sí. Ah, ok. Y, par y parte de lo que tiene la lucha libre y que no, que no encuentras, por ejemplo, en el fútbol, este, es que acá todos somos amigos. Ajá. Tú le puedes ir al rudo, tú le puedes ir al técnico, le puedes este, ir a estar en contra del referee, pero al final estás junto de, del que está gritando en contra del, del que tú no le vas, Ajá. y al final somos amigos, o sea, aquí nadie se pelea con nadie. rara vez eh, tú encontrarás que hay una trifulca entre aficionados, no, por una de hecho discusión, creo que nunca del, nos ha tocado. por una discusión entre que yo le voy a uno y tú le vas a otro, fíjate que es una de las cosas que a mí me encanta de los mil por ciento pobres, no sé si sabes quiénes Así son, es. ok, eh, bueno, ¿quién no los conoce, verdad? Entonces, a, a mí me encanta esa parte porque, o sea, le gritas al de abajo Ajá. y el de abajo te contesta, pero todos tan amigos, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. En el fútbol, grítale al de abajo y verás cómo te anda yendo, ¿no? Así o sea, es. eso sí es como muy de peligro. Lo que pasa en la lucha, se queda en la lucha. Sí, sí, sí la sí. verdad que sí. Oye, Alejandro, a ver, y entonces, dinos, tú dices, vienes de una familia que ya eran... Ook de ouders die al ya zijn van de luchtale. Ja, mijn vader is van de luchtale. Hij hij de la lucha libre. met zijn met ze altijd de gaan eh, uh -huh. ¿no? al, al de luchtale. Als de luchtale. Als de de Yo me defino como que un aficionado que le gusta desde el vientre de mi madre, ¿no? Porque sí, ya gritaba, supongo. Porque al final, porque al final de cuentas, pues ya desde ahí es, supongo que escuchaba el bullicio, la gritería, todo esto. Me, me gusta interpretarme a mí mismo de esa forma, porque uh -huh. al final del, del día así es. Ya posteriormente, pues, este, sigue este gusto, esta tra este tradición de estar yendo a la arena, de ver las funciones. Eh, Llega el momento también de la lucha libre por televisión, que antes estaba prohibido y llega el momento en que otra vez vuelven a transmitir. Ay, yo no sabía que estaba prohibido. Sí, duró prohibido durante años, este, más que nada en la Ciudad de México. Aquí sí era transmitido las luchas del la Arena Coliseo Ajá. por el Canal 4, sí. pero tenía un horario este, ya muy marcadito, creo, de las 10 de la noche. Sí, de la noche. O sea, sí. Sí cuando eres niño pues ya te mandan a dormir sí, porque al otro ya. día hay escuela ¿no? <risas> sí, sí, es y cierto. entonces te mentiría yo si te dijera no, este, veía las funciones de aquí, las locales de, de Guadalajara no es cierto por este tema supongo del horario, pero cuando empiezan a transmitir en los noventas a nivel nacional otra vez la lucha libre eh, que es lo que llamamos que hubo un, un boom, una sobreexposición de la lucha libre este, positiva eh, pues es también cuando te enganchas más, ¿no? Estamos hablando que en los 90 todavía tenía 10, 12 años, una cosa así, uh -huh. y entonces te va envolviendo esa, esa magia y ese gusanito que sí. ya traes, ¿no? Te avientas a la cama. Sí, porque al <risa> final de cuentas crecí con, con mis figuras de plástico, de estas que no se movían, sí. del santo. Los del rines, hotel, ¿verdad? Los rines con de, ligas. Pero Amigas. eso era lo bonito porque tú imaginabas toda la, pele es. toda la lucha, ¿no? Eso era como lo padre, los aventabas y otra vez, aunque no se movían. Así es, aunque no se movían, tú aplicabas la llave que habías visto. ¿no? <risa> sí, es cierto. Le ponías es? capa y todo. Sí, <risa> Sí, <risa> claro. ya, ya venían con su capa, al contrario, le tenías que quitar la, la, la capa porque iba a empezar a luchar. Sí. Ah, ¡Ay, qué bonito! De verdad es que sí es, es fascinante. A mí ese mundo me, me encanta... Yo me, me, me quedo así en la descripción que hiciste. O sea, llegas a la lucha, llegas a la arena y es un cambio. Yo siento que mi cuerpo, así como que hasta vibra de la emoción de estar ahí. A mí eso me fascina. Acabamos de estar en una. Una, una super lucha. Hace como 15 días más o menos en la Jalisco. En la Jalisco. Y nos tocó ver ganar a un luchador que desgraciadamente no pudo estar con nosotros, pero quedó que la siguiente que venga nos visita es la Fashion. Mm. Sí. Yo, sabes, a mí nunca, nunca me había tocado ver que la gente aventara dinero al ring, sabía que eso existía pero nunca me había tocado y él termina la lucha con la nariz en eh, sangre todo estaba lleno de sangre su traje era verde, limón está todo lleno de sangre y la gente comienza a aventar dinero y yo casi lloro de la emoción y dije que padre, me tocó verlo o sea, estuvo fascinante el contrincante, si mal no recuerdo se llama Misterio creo, que creo que sí. si no, después te corrijo el dato pero terminó así exacto, de verdad estaban cansados los dos, no, la gente se levantó a aplaudir, o sea, ya la siguiente lucha que era la estelar, ya era la de menos, ya todos nos dimos con esa lucha sí ahí te genial, a a sí, sí, sí, sí siempre, siempre que asistes a una función o incluso aunque sea en televisión estás viendo, estás metido, estás analizando y terminas diciendo, esta es la lucha que valió el boleto. Sí, sí, sí de verdad, sí. Y entonces, como dices, ya lo demás, ya no, ya no importa, inclusive si hay una o dos luchas posteriores. Sí, sí, dices, ya. Este, ya, o sea, tú estás satisfecho e inclusive, este, muchas veces para los luchadores que vienen posteriormente, es complicado volver a meter sí, a, la, sí, a lo la gente a ese mismo ritmo. Sí. Porque el, el dramatismo que muchas veces encuentras en una lucha, sea la segunda, la tercera, este a veces sobrepasa, pues, toda la emoción que, que, sí. te, que debería de tener. Mira, todo el me acuerdo cartel. y me volví emocional sí. igual. Y decía, ya sí. no se va a levantar y cómo no lo traía de las greñas. Ah, tenemos <risa> unas fotos donde lo andaba siguiendo la paramédico porque de verdad la hemorragia era muy era grande. era Muy grande. Entonces la paramédico iba, iba con él queriéndole poner tapones y él así, que no, que no, que te... Y ella sí es que si no te van a detener la lucha. Entonces, tenemos fotos chistosas porque él, o sea, como él iba caminando, nunca se detenía, pero ella le decía, supongo, levanta la cabeza. Entonces él iba caminando así, cuidando al otro y permitiendo que le pusieran la, los, la, tapones. los tapones. De hecho, cuando la paramédico comienza, no traía guantes ella, como que lo, la agarró. La adrenalina, la fuera agarró de, Y pues ya vio que no traía guantes y como pudo se limpió rápido y el que no. Y la seguía porque dije, a ver si no le suelto un golpazo a ella sin querer por la adrenalina, por la adrenalina, por la adrenalina que trae. La. Pero de verdad estuvo muy buena. Así que yo sí encajo en esa descripción que haces al mil. Y es muy emocionante, te tocará y lo has observado, que desde niños muy pequeños hasta los abuelos. O sea, puede ser es un espectáculo donde puede ir la familia completa y tanto se emociona. El chiquito, cómo se emociona el gran. Sí, al final del día, para el niño es toda la fantasía, ¿no? Estás viendo héroes, estás viendo sí. ídolos sobre el ring hacer lo que tú pensabas, quizás del chico que no se podía, o que tú quisieras subirte ahí, tú quisieras ser esa persona que está, que está arriba del cuadrilátero. Sí, ¿no? y los, ah, perdóname. Y no los sí. abuelos, pues es lo mismo, ¿no? Al final es, es este buscar, me imagino, todavía no soy abuelo, ¿verdad?, pero me imagino que es, es esta misma sensación de, de ver eh, la fortaleza de los luchadores, porque los luchadores eh, son superatletas, la sí. realidad es que tú puedes poner a un luchador a hacer prácticamente cualquier deporte y va a tener la condición física para sí, lograrlo, ¿será bueno o no?, ese ya será otro tema, pero es poco factible que pongas a un, a un ejecutor de otra disciplina no. a, que, a que se ponga a luchar una caída. No, no, no, simplemente el saber, todos sabemos que hay un, un, una magia extra en una lucha, ¿no? Pero el simple hecho de ver cómo vuelan y abajo no hay nada, arriba está el ring, está la colchoneta que tú dices, creo que amortigua un poco pero cuando se avientan al piso, a ti que te digan, a ver, tú eres experto en lucha, súbete y avíntate, dices, no, espérame. Sí, así es. O sea, es. ¿cuántas veces lo han practicado ellos para que esto pueda salir bien? ¿Cuántos huesos quebrados habrá? ¿Cuántas terapias habrán que tomar para poder recuperarse y estar al 100, no? Sí, es una disciplina que ellos, que ellos mantienen, el luchador que debuta eh, tiene tres, cuatro, cinco años entrenando lo que, lo que va a ejecutar arriba del ring sí. y al final de cuentas es, esta, es este entrenamiento, esta disciplina lo que hace que, que lo veamos tan fácil no porque muchas veces desde abajo pareciera, parece. Sí, parece pareciera muy fácil pareciera muy sencillo pero es, es un acondicionamiento físico enorme el que ellos mantienen Sí, oye, y a ver, porque si no se nos va a ir toda la hora nada más en platicar. Yo insisto, tú llegas desde la panza de tu mamá, llegas ya siendo un niño a, a la arena. ¿Dónde comienza la diferencia en decir, guardo las revistas que tiene mi papá, ya empiezo con lo mío, te vuelves coleccionista, supongo que desde muy pequeño? Fíjate que no estaba tan pequeño, tengo máscaras muy, muy viejitas y muy... Este, muy Como decimos, quizás ahorita, este un poco despectivo de arena, porque son las mascaritas que, que compras sí. ahí en los puestos que, que están alrededor de, uh -huh. de las arenas. Dos, tres máscaras así muy viejitas. Este, de hecho en la foto de mi, de mi perfil ahí está un niño con una máscara de Fishman, ese ¿Es niño tú? soy yo. ¡Ay, qué bonito! Este, porque desde entonces <coughs> yo creo tendré unos cuatro o tres años en esa foto. Uh -huh. Y es ahí, des, es lo que platico, ¿no? O sea, la, al final de cuentas, la, la tradición o el gusto por este deporte espectáculo. Y en donde en la realidad, si te dijera que guardaba cosas de niño, pues lo, lo que tengo es esa, es esa máscara, sí si la conservo, por ahí está en muy buen estado para tantos años que tiene. Eh, ten, como te decía hace un ratito, tenía mis luchadores, tenía así juguetes pero no tenía esa visión de, de, de decir, ah, los voy a guardar, no en realidad terminaron súper gastados y en algún momento de, la, de, de más adelante, no sé dónde quedaron, se, nos deshicimos de ellos, pero ya sí, eh, atendiendo de manera más puntual a tu pregunta, yo tendría unos um, 11, 12 años cuando… De manera fortuita llegó a mis manos una revista de lucha libre. Porque mi padre, si bien te decía hace un rato, las compraba, no sé, por, ni, no sé ni por qué razón, nunca le he preguntado, las dejó de comprar. Ah. O sea, yo sé que compraba antes. Ajá. Y curiosamente no, él no, era, no tenía esta vena de coleccionar porque dice, no, pues es que yo las compraba, las leía, les quitaba el póster. Y adiós. Y ya, por adiós. ahí después. Andaban rodando y así en esta dinámica que platico, eh, mi padre jugaba eh, béisbol los domingos, así, béisbol llanero. ¿no? ¡Wow! Entonces, en, unas de esa, en una ida así a jugar béisbol, traía una revista, un, un especial de boxe y lucha, así se llama la revista, este y ya en una, en una de esas prestadas llegó a mis manos, y ya la empecé a leer, la empecé a leer. Ya cuando la terminé, o sea la leí toda en ese rato uh -huh. busqué a quien, se, a quien me la había prestado, dice no, no es mía ¿Ah? digo y de quién es, no sé ah bueno pues ya tiene dueño y entonces <risas> le salió dueño claro, sí. oh, entonces me, qued, me quedé con esa revista uh -huh. y yo este, aquí abro el, el, el, la circunstancia de, de decir que mi madre me cultivó la, la lectura a través de revistas pero no me compraba revistas de lucha libre, me compraba, me compraba no sé, el Memín, me compraba el Pájaro Loco, Archie y yo era muy habido de leer todo lo que me caía en las manos, revistas de, de cualquier tipo me, me gustaba leer entonces cuando me cae esta revista, pues la leo, la leo toda en ese rato porque tenía el hábito este de la lectura te digo que traté de, de devolverla, no pude, me la quedé, dije y un poco extrañado pues porque no no percibía bien que existían revistas de lucha libre dentro de todavía mi, mi inocencia quizás de niño Ajá. este y entonces la siguiente oportunidad que tuve y que fui a un puesto de periódicos a, buscar. a buscarlas a buscarlas. y es ahí donde ya realmente nace mi hábito por okay. por comprar este cada semana cada semana revistas cuando llega este eh, en los noventas había yo creo 10 diez, diez, unas 10 quizás un poco menos este diferentes revistas cada semana ah, mucho. es mucho para un, sí, para para un, un solo mí. deporte no ah, y para sí, un solo deporte para un deporte es muchísimo te encontraba 6 7 8 títulos diferentes y si podía pues los todas. compraba todas oh. si podía las compraba todas Y es entonces en este momento en donde las leía, las volví a leer, las volví a leer porque te tenías que esperar una semana para que volvieras a salir La otra. Otra. Sí, entonces en el, inter, en el Inter tenías que volver a leerlas, ¿no? Bueno, es lo que yo hacía. Es que si no te acordabas, ¿no? De, porque eran mucho, ¿no? Era mucha información. Es, es mucha información y entonces este, pues ya llegaba el otro viernes y otra vez. Entonces ya te haces cliente de de las de las personas de los de los kioscos o de los puestos que decimos ya me apartaban las revistas Ay, o si bonito. salía un título diferente pues ya te la guardaban también. Oye, salió este la vas a querer? ¿no? Pues sí la quiero. ¿no? ¿Usted qué cree? Y entonces así te vas haciendo de mucho papel que después también cuesta mucho trabajo andar este ¿dónde lo guardo? ¿Dónde lo guardo? Ajá? Así como Juanito, Yo lo no quería ¿O echar la casa, Sí, yo creo ahorita de tener unas, no las he contado, no he hecho un inventario, pero deben de ser entre 3.000 y 4.000 revistas de Lucha Libre de todos estos años, que si los contabilizo, pues ya son como más de 30, 35 años de estar Guardando. adquiriendo, sobre todo revistas, pero pues sí hay de todo, ¿no? Hay, sí, vi que tienes pósters. Hay cada... Cada, cada revista trae su póster, entonces los vas también separando. Eh, álbumes que llegaron a salir antes, álbumes desde los 60s, 70s, existen álbumes. Entonces también luego se convierte en un reto en conseguir oh, sí, sí. Las, cosas más las cosas más viejitas que puedas, ¿no? Sí, claro. Entonces tengo álbumes, tengo corcholatas, tengo llaveros, tengo destapadores figuras obviamente está viendo y que incluso latas de cerveza hay latas de cerveza, hace unos años la década pasada salió una colección de latas de la Victoria también salieron unos vasos de cristal de, también de la, de ¿Y la todo modelo tienes? quisiera contestar exactamente que sí ah. <risa> <risa> pero hay cosas que se te van no o sea uh -huh. por el por el tiempo por el momento histórico que estás viviendo a veces sí. se te van cosas que que quisieras, pero que sabes que existen, ¿no? o Que de repente dices, ching, nada más puedo con, o en esta ocasión nada más puedo con, con una, con dos, ¿no? sí. este, hay latas no nada más de, ref también hay de refresco, la Pepsi y también la década pasada saco este conmemoración del santo, hay unas latas de del santo y el hijo del santo, uh -huh. hay timbres postales, uh -huh. ah, los timbres sí he llegado a ver, no tengo ninguno, pero sí he llegado a ver. ¿Alguna vez me tocó ver en las cartas? Bueno, es que aparte no hay ni cartas, ¿no? Entonces, pero me tocó alguna vez ver que sí Sí, exi había. existen ya de manera, este, digamos, especializada, a lo mejor existan más timbres, no me ha tocado verlos, este, una colección de timbres del, del santo y el hijo del santo, existe una colección de timbres de mil máscaras, existen eh, billetes de lotería, existen billetes de cuando estaban muy en bogas, en, también en los noventas, los Rascales, también, también hay billetes de esos, de hecho hay un, un afiche coleccionador que es para que los pusieras ahí pegados. Qué increíble! Es que, o sea, todo lo vuelven comercial, pero en este caso creo yo que es parte de la cultura mexicana, o sea, sí tiene un muy buen motivo de haber creado todas esas cosas porque… Pues es con mucho orgullo. O sea, si yo, por ejemplo, hago una comparación, quizás sea mala, pero cuando te pones la camiseta de fútbol del equipo que te gusta y tú vas al estadio, vas orgullecido de traerla, de no identidad, aportarla. Con una identidad. Pero cuando entras a la lucha, es lo mismo. Y como dices tú, acá la ventaja es que no te peleas con el otro. O sea, sabes que hay un roce entre luchadores y público, pero a final de cuentas es lo que te mantiene dentro de la... De la de la trama no, de la... ¡Ay, se me fue la palabra! es pues del ambiente. Sí, ¿no? sí, sí, es lo que te tiene ahí este, emocionado, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, yo me imagino tu emoción al saber que tenías esos timbres, esas cartas, ya tengo uno más, otra revista, y tu mamá viendo que te llenabas de papel. Sí, al, <risa> al final de cuentas es, es esta emoción. Y, y de repente no te, no te das cuenta, ¿no? A lo mejor si vuelvo al pasado... No era mi intención ser coleccionista, uh -huh. simplemente me gustaba mantener conmigo pues, uh -huh. lo que ibas, ad, lo que ibas adquiriendo. ¿no? Y por ejemplo ahora este, eh, con las, la explotación que hubo mediática del internet, de los de foros, había hace que 20 años este, iniciamos con foros de lucha libre en donde había discusiones de… Uh -huh de lucha libre este, ahora son las páginas de Facebook o los, los muros de, de, Instagram. de Instagram en donde sigues compartiendo ¿no? por ejemplo tengo, tengo amigos que he hecho a través de los años de, de internet que a veces algunos ni los, ni los conozco, es como ahorita que nos están escuchando en Ajá. alguna parte del mundo <risa> sí. en donde hace unos años por ejemplo tenía un, un amigo este de las Islas Canarias en España y es eh, un, un enamorado de nuestra lucha libre y allá no hay lucha libre Ajá. allá no hay lucha libre o sea, él, él nos pedía información nos pedía este, que le consiguiéramos es un enamorado de las máscaras, entonces es, es muy metódico con los datos, él O sea él, él más que yo por ejemplo. O sea yo puedo saber muchas cosas, pero lo de él es es este raya en un poquito en lo hasta en lo obsesivo, ¿no? Uh -huh. Él nos dice que es porque como nosotros tenemos todo aquí, Ajá. no lo valoramos, no lo valoramos uh -huh. como él que no tiene nada ya y que le cuesta mucho trabajo conseguirlo y que depende de todos nosotros para poder <risa> este, <risa> sí. para poder accesar a la información. O sea, la información y que por ejemplo él se enamoró de la lucha libre viendo las transmisiones este, por televisión que empezaron a llegar desde aquí hasta, hasta allá en alguna de las cadenas este, que compraban supongo el, el programa uh -huh. y que cuando viene esto del internet pues es cuando él puede tener acceso ¿no? él tiene muchísima información este, también muy interesante que él ha estado recabando y, y, y coleccionando para sí mismo en donde a veces este, yo sé que él tiene los datos todavía más afinados de lo que yo pudiera tener. ¡Qué bárbaro! Pero es, pero es por esto, ¿no? Por ejemplo, él agarra a un luchador y le, va siguiendo, y le va siguiendo el hilo desde... En la lucha libre es muy común que el luchador que ves hoy de Estelar haya tenido dos, tres nombres antes, sí, claro. antes de, de llegar a consolidarse como una estrella, ¿no? Sí. Y a veces uno sabe quién era pero a veces no te sabes el anterior o no te sabes el anterior, pero este muchacho es tan meticuloso metido al, al, al tema que busca, escarba, este, va haciendo sus anotaciones. Entonces todo esto se vuelve completamente muy interesante, inclusive se vuelve muy interesante o para mí era en su momento muy interesante ayudarlo Hay que a, todos a, datos. A, ajá, a completar esa duda que tenía. Ajá. Y entonces su, sus dudas se volvían tuyas. <risa> Ay, sí, ya me imagino. Gracias todos ventana. preocupados ya, por el dato. Sí, ¿no? Du Ay, cuidado. Perdón. Duró, por ejemplo, me acuerdo mucho que duró muchos muchos meses, o no sé si ya hasta un par de años, tratando de que alguien le proporcionara una, una foto a color de cierto luchador, porque quería saber de qué color era oh, la, la máscara que portaba ese luchador lindo. así con, Ay, con no, sí, sí así, con ese, ajá, así sí. con ese grado de, de fanatismo que como dice él y lo acepto, o sea como que de repente acá pues, no lo entendemos tanto, no porque dices oye pues aquí están cinco fotos de ese cuate, o sea y estamos leyendo aquí en la reseña de la revista pues, que su traje es azul con plateado, o sea pero no, o sea, no era suficiente para... Claro. No, quiero la foto. Quiero Ay, la foto sí. a color. Y no, me, qué bonito. Y entonces te vas haciendo de este tipo de, de amistades también, que me imagino que al final de cuentas en este tema, como en cualquier otro que puede ser la música, o puede ser cualquier otro, otro tema que te apasione, entonces al final de cuentas vas tratando de, de, de absorber, de saber, de conocer pues todo lo que esté relacionado con eso ¿no? sí que te emocionas de la misma forma o sea podrías decir o sea quién se va a emocionar por saber el color del traje de un luchador pues si hay sí hay gente que, los, que se emociona o sea yo por ejemplo yo tengo muy mala memoria a mí yo me sé eh, el color o cómo es la máscara de ciertos luchadores que son los que a mí me gustan más no pero pregúntame de otro o cámbiame el color y, y ya lo desconozco o sea yo soy muy distraída en esas cosas Pero imagínate él, o sea, yo lo tengo aquí, digo yo puedo ir a lo mejor cada 15 días a ver a unos, pero él no. Entonces, esto creo que Hasta es lo, lo que puede lo hace. Le digo, Oye, te, si te Ajá, así, sí. sí, la verdad es que son lindos. Vamos a descansar un poquito sí. la garganta, vamos a escuchar un poquitito de música unos dos minutitos de música, Pax, por favor. Eh, de la segunda, vamos a, a bailar ahí un poquito de Blue Demon. van malos trancazos, ¿eh? <ríe> no, por favor, sí, sí, sí. Hola.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ya si ¿sí lo que estamos ya, hablando. Ya está armando los francazos. Sí, no, eso es no, maestro. Oye, vamos a adelantarnos un poquito. También has estado presente, mira, ya nos contestó Juan, ahorita vamos a ver qué dice. También has estado presente en transmitir, en estar narrando en ese momento. Yo creo que yo jamás podría hacer eso porque yo estaría grito y grito. ¿Cómo es esa experiencia? Fíjate que esa experiencia tuve la, la oportunidad de que me, de que me invitaran este, a narrar lo que estábamos viendo en el ring a través de, de radio de la de estación Canal 58. Uh -huh. Eh, yo creo que un año, año y medio antes de la pandemia, este, me surgió la invitación, este, acepté, yo también sin saber prácticamente, sin haberlo hecho pues, Ajá. porque al final pues sabes lo que estás viendo, tratas de, de transmitir, de narrar, de, de involucrar a los que te están escuchando de lo que estás viendo, Pero fue una, una experiencia totalmente nueva para mí, yo no lo sabía, o sea, inclusive yo no sabía si lo iba a poder hacer, porque, ah. porque al final de cuentas uno como aficionado, como crítico, este, llevas tanto tiempo escuchando, viendo, es, escuchando a los, a los viejos este, maestros este, que ya se la saben de todas, todas, ¿no? Sí y tú piensas lo mismo que cuando ves al luchador que decíamos hace un ratito pues, pues fácil ¿no? porque pues nada más estás nada más ¿no? estás diciendo pues lo que está pasando y si conoces las llaves y si conoces el nombre del luchador pues vaya qué, qué, qué tan difícil <risa> puede ser, pero es esto que tú mencionas eh, tardas un poquito en engancharte para poder transmitir la emoción, la emoción porque lo que tú dijiste ahorita, yo no podría porque me desconcentraría, sí, y, acá yo, es, y acá es un poquito al revés porque empiezas al revés en el sentido de que también tu preocupación de no equivocarte, sí. de ir al ritmo de que te digan si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, pero entonces fue una experiencia para mí muy gratificante porque cuando eres aficionado y cuando eres, sobre todo cuando eres niño, pues te imaginas que, que padre sería llegar a poder hacer eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Y entonces haber este, conseguido esta invitación y poder haberme mantenido ahí este, el tiempo que duró, pues es, es gratificante. Ya posteriormente eso se, se transformó a poder estar cubriendo en la arena las funciones, en poder tener acceso a entrevistar luchadores, en poder hacerle Ay, ya más, más partícipe estas dudas o esta, estas eh, incógnitas que luego te representa o el estar inquiriendo de por qué no hiciste esto o aquel te dijo esto y, y ahora tú qué vas a decirle ¿no? y este, o por qué te, por qué te ganó, este si no quiero, amar no quiero amarrar navajas no. pero, ay, pero, tengo es dudas. pero es, pa es parte, ¿Sí? de, es al final de cuentas con la parte que te quedas cuando eres aficionado ¿no? porque la lucha libre es eh, dicen algunos que es una novela para, para adultos <risa> es una es una historia que te cuentan los luchadores arriba del ring porque recordemos que es la es la historia constante de la lucha del bien contra el mal sí, sí, sí, sí. siempre entonces tú vas y cada encuentro es la lucha del bien contra el mal entonces tú quieres ver que gane el según tus según tus, ¿Según tus, que, aficina, tus afinidades, tus afinidades pues tú quieres que gane el bien o tú querrás que gane el mal como sea el antihéroe ¿no? ahora sí. también tan, tan de tan moda sí. eh, entonces sea quien sea que le vayas es una historia, es un, una, una novela que te están narrando dentro del ring con su interpretación con el dolor con su valentía con todo esto te están contando algo y entonces, hasta con la tragedia eh entonces sí. tú como aficionado es, es parte de lo que te hace ir la siguiente semana porque quieres saber qué va a pasar sí. quieres saber si se van a volver a seguir dando los <ríe> sí. mismos si ya se van a dar más fuerte, sí. si ya se van a sacar la sangre, si le va a romper sí. la máscara oye, se emociona uno cuando se lanzan el reto ahí en el micrófono ¿No? ah, no te gustó Ah, bueno, pues viene la Para segunda la y de repente que el otro dice no y tú, uh. Uh. <risa> o sea, ¿cómo? No, Me cómo, van a dejar ¿verdad? aquí con la emoción. O dice que sí y tú bien. ¿Qué día? ¿Qué día? Creo que vamos así vamos a ir y a que la máscara, que 23. Que una mascar y la cabellera. Ajá, o algo ah. así. Dices oh, y entonces y tiene este desarrollo, esta historia en donde al, muchas veces gana el que tú quieres, otras veces no y llega el clímax porque llega la sí. lucha de máscara contra máscara que sí. es lo máximo que podemos tener nosotros en nuestra lucha libre y es lo que Ay, lo a mí eso me dan ganas de llorar lo que, nos, lo que decía yo al principio de, de esta plática lo que nos diferencia de otras luchas en otros países porque en otros países la obtención del, del oro es lo que les llama es el motivante ¿a qué me refiero? a ser el campeón máximo de, de la empresa uh -huh. en Estados Unidos, en Japón esa es la meta máxima, ser el campeón y que todos quieran tu campeonato aquí no, aquí es el orgullo, aquí es la identidad es, es el ego aplastado por el rival el que quiere sacar a flote ¿y cómo es eso? pues vamos a tener que jugarnos el todo por el todo, que en cuestión de enmascarados pues es la máscara y en cuestión del que lucha sin tapa Pues es la cabellera, la cabellera, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué frase tan fuerte? El ego aplastado por el rival, dijiste. O sea, qué fuerte eso. Y, y sí, es cierto. Yo siempre he entendido, o, o así lo, lo percibo, que la lucha extranjera tiene algo muy diferente a la de nosotros. Y, y que por más que intentan igualarla, no. O sea, aquí hay algo es, es muy, fenomenal es que aéreo, ellos no pueden copiar. El espectáculo aéreo, es, es impresionante. Sí, eh, la realidad es que se han vuelto todos unos acróbatas los, los sí, luchadores. Porque, por ejemplo, tú ves la, la lucha, los luchadores de fuera, ¿no? Y están tremendamente... formulados. Ajá, mucho. Y aquí tú los ves y de repente, pues los años ya pasaron y les dejaron ahí unos recuerdos, ¿no? Y aún así siguen teniendo esa magia. Y la habilidad. La sí, agilidad. o sea... La agilidad. Lo, lo pueden eh, seguir haciendo por los años que dices tú que tienen de experiencia y ves que la gente se entrega por igual entonces sí yo la verdad es que no he logrado como exactamente definir qué es lo que nos siendo que allá le meten millones de dólares supongo en Estados Unidos a la mercadotecnia al que la gente se quiera y se llevan a los luchadores nuestros también eso lo intentan pero como que no es igual no El, lo que pasa es que Lo ven de di desde diferente ángulo, en cada, las luchas más, más conocidas es la de Estados Unidos y es la de Japón, las tres es lucha libre, al final las tres es lucha libre aunque tienen sus diferencias, en Japón la lucha se dice que es un poco más, más pura, más, más ruda, más, más el cuerpo a cuerpo, más movimientos de poder… Uh -huh. Igual hay luchadores acrobáticos y todo, pero es lo que define a la lucha de ella. La lucha de Estados Unidos todavía te venden mucho más la historia, mucho más la novela. Si Ajá. tú ves un, un espectáculo de lucha libre, eh, le dedican muchos más minutos a, los, a esto que decíamos hace un rato, a los retos, a que... Este, me sacaste la lengua y entonces ahora yo estoy bien enojado y entonces vas a ver con tu mamá y, y, toda, es, <risa> sí. y toda esta historia que, que es válido porque al, porque al final de cuentas te envuelve también dentro de lo, que, de lo que decía yo hace un rato quieres saber qué va a pasar sí. la próxima semana, el próximo, el próximo episodio o sea siempre la lucha libre siempre se queda en en un eterno continuará. Sí, porque, siempre. Porque al final de cuentas es, es esta amalgama de aficionado, de luchador, el promotor que necesitamos hacer pues que esta industria al final de cuentas siga, siga su, su curso, ¿no? Y la lucha libre es una, es una historia que se ha contado cien mil veces. Sí. Porque, vuelvo a lo que decía hace un rato, la el script es el mismo, es la lucha del bien contra el mal y esa pues, todas las veces que sea posible la quieres volver a ver. ¿Y eres rudo o eres técnico? Fíjate que soy más técnico pero siempre siempre me he definido como alguien que aprecia al, al, al luchador uh -huh. porque hay luchadores rudos muy buenos sí. muy buenos técnicamente que inclusive a veces son más técnicos sí. que el rudo Y entonces el rudo todavía juega con esta con este artimaña, ¿no? Entonces se vuelve también algo, algo muy digno de admirar. Sí. Entonces yo admiro la lucha libre, admiro al luchador técnico, al rudo. Me podría definir más como técnico, pero en realidad a mí me gusta ver una buena, una buena lucha arriba del ring, ¿no? Que los, que los eh, contendientes encuentren su clic también para, sí. po para poder darle al, al, al aficionado lo que estás esperando pues de un encuentro de lucha libre porque hay encuentros que pues pasan desapercibidos sí, y es mucho cierto. es porque los los los contendientes no se no se logran adaptar al estilo del otro pues, sí sí es cierto pasa, y es válido pasa, también pasa pues. pues pasa sí. entonces también esto es, esto es eh, esto va haciendo más complejo el asunto, ¿no? Porque también al promotor necesitas tener esa, ese ojo para ver este su rival natural es este otro. Sí, es Ahora se tienen que enfrentar tal contra cual. Entonces también este no es tan sencillo tampoco esa parte, no administrar, no lo pensado, fíjate. administrar quién contra quién. Sí. Uh, es como una curaduría, ¿no? Sí. Que, a que esto con esto. Este pega con esto, sí. este no. Ay, oh, dice Juan que arriba los rudos. Te <risa> <risa> mando saludos, casi se acaba de, de conectar. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Fíjate que yo veo los rudos, yo los veo como el que te sacan el estrés. Porque el rudo como un actor va y te provoca para que tú saques todo. lo, la, A lo mejor andas bien frustrado por tu trabajo y allí gritas. Sí. En... <risa> En el argot se dice que, que para ser un, un buen rudo también tienes que ser un buen técnico y en el argot también se dice que es más complicado ser rudo precisamente por esto porque podría, podría darse el pensamiento fácil de decir pues el rudo nada más pega o el rudo nada más patea o el rudo pega y hace corre trampas. o hace trampa Pero la realidad es que eh, juega una carga muy, muy complicada, como lo acabas de decir, porque es quien tiene que hacer que la masa que se le ¿Sí? Tiene que hacer que lo odien. Sí, eso tiene, es fascinante. Tiene, Yo soy que, ruba. tiene que hacer verse mal al al contrario, por sí. todos los métodos que tenga su mano sí, sí es cierto, no, nos tocó ver en, en, en esta que fuimos eh, la verdad es que no recuerdo los nombres, pero uno en especial de los rudos en la última lucha eh, él comienza a gritarle a la gente pero a la gente que tenía así pegadito y tú ves a las señoras Así, gritándole y regresando y ella ve el y le decía ¿qué? ¿usted qué? Ves a su casa, haga la comida y la señora grita y grita entonces eso es emocionante y de verdad ellos tienen que cargar toda esa energía porque te la llevas o sea esa energía hace que te voltees y quieras darle a todo lo que tienes a un lado ¿no? entonces la verdad es que sí yo creo que en ese sentido ellos tienen más carga de trabajo por esto porque llegan Y aparentemente la gente los odia, ¿no? Entonces nadie quiere que gane él. Pero también tiene que lograr que haya gente que le grite al bueno, para que haya, que, para que quiera estar con él, ¿no? Y, y que o, lo odien a él porque está atacando al bueno. Entonces es como toda una mezcla ahí de emociones. Pero sí está padrísimo. Maestro, pero como ve, hacemos, nos quedan seis minutitos, hacemos una segunda parte sí, no sé ¿tienes oportunidad de vernos el siguiente martes? encantado claro. digo, porque tenemos un tema súper importante que ni lo hemos tocado a ver si convencemos a Juan sí de una vez a ver Juanito te lanzo el reto al aire un ruido un técnico <risas> venimos la próxima semana o okay, qué para, para tratar ya ese tema pero bueno contigo sí nos vemos pero llegas ya a conducir aquí me dices que tienes 20 años Ya en esto de, de ir, eh, yo tengo aquí administrador desde hace más de 20 años en varios foros y grupos relacionados con el deporte, que eso es otra cosa muy importante, hay quien en un tiempo no lo consideraba un deporte y yo los quisiera ver que tuvieran lo que decías tú al principio, que tuvieran esa condición física, de salir platicando después de y, y aparte es un actor. Unos tiros, sí. A ver, es un actor, pero, pero es un atleta. Sí, pero a ver, tienes más de 20 años, ¿qué has hecho en esos 20 años? Mira, nosotros empezamos, digo, me acuerdo cuando empezamos con esto del internet, este, te vuelves es, autodidacta, o al menos yo fui autodidacta, ¿no? Este, no había tutoriales. No había tutoriales. <risas> sí. Entonces nos, empezó, nos tocaba empezar a, a investigar de qué forma. Y empezaron a surgir, eh, digo, eh, foros de lucha libre en donde ponías. Pues hoy vamos a platicar de, de un luchador, ¿no? Del santo, de Blue Demon. Y entonces todos los integrantes empezábamos a eso, ¿no? a preguntar o a platicar o a compartir o a poner lo que tú sabías o que si las películas o que si está luchador o que si viste o que si no viste entonces lo que yo creo que lo decía hace un ratito quizás el logro más importante más allá de que de que puedas presumir de algo en particular es haces haces una comunidad o sea yo tengo conocidos de todo ese tiempo Que a lo mejor no son mis amigos, pero nos conocemos y uh -huh. nos hablamos y sabemos que existimos. Están presentes. Sabemos este, quién opina qué, sabemos quién tiene qué cosa. Por ejemplo, hay, hay compañeros que me buscan. Oye, ¿no tienes una foto de tal día, de tal fecha, de tal luchador, bla, bla? Uh, sí, creo que sí la tengo, ¿no? Y entonces. Ah, a, a buscarla. Y es a, y es a buscarla. Ajá, exacto. Luego me dicen en mi casa. ¿Qué haces? Ah, estoy buscando una revista que me pidieron una de foto. de hace 30 de... años. Sí. <ríe> porque, y, y aquí viene en relación lo que te decía hace un rato de cuando empezamos con, con la compra de las revistas. Las leía varias veces. Que sabes lo que tiene. Entonces, cada entonces sé qué foto o, qué, o en qué revista a lo mejor un luchador dijo qué cosa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué en, mente! Entonces, y, ni si, no, y no lo digo con este afán de, de, de darme a, a mí mismo, es, es más bien el… es que cuando te gusta algo, sí. lo retienes sí. al final de cuentas, ¿no? Ponme algo que no me gusta y… No, y, y, a, y hablando de que eras un niño donde tenías todas las ganas de recibir esa información tremenda, ¿no? De un mundo desconocido hasta el momento para ti. Entonces, pues, querías recibir, recibir como esa necesidad de alimentarte de esa información. Sí, y entonces te decía, habemos un grupo, este, me voy a incluir, habemos un grupo de, este, de personas que tenemos esta misma cantidad de años, este, conocemos, no sé, a los que fueron los editores de las revistas, que ya no existen las revistas, ahorita ya no existen, ya no hay una revista especializada de lucha libre que salga de manera continua uh -huh. en papel. Hay páginas de internet donde puedes ir a revisar los resultados, ver fotos. Pero no es lo mismo. Pero ya no es igual, o sea, el papel ya, ya no existe para la lucha libre. Por ahí de repente este, eh, hay quienes hacen sus, sus este, eh, publicaciones, uh -huh. este, pero ya es de manera prácticamente pues, independiente, ¿no? Y eso uh -huh. también hace pues que el tiraje sea menor sí. o que se encarezca el, el costo de, de sí. lo que estás este, tratando de producir entonces en estos 20 años este, pues hemos tenido diferentes foros, diferentes páginas en donde de repente también eh, esto ah, hay una también una sobreexplotación de esta información ¿no? a lo mejor no sé a ustedes les pasa este pues entonces ahora ya todos con un teléfono, pues todos somos reporteros, sí. todos somos comunicadores, todos tenemos una opinión, todos sí. tenemos un punto de vista, y entonces también se vuelve más eh, complejo en ese sentido, sí. este, dar cabida a, a tantos puntos de vistas o a tanta exposición, pero es como ahorita, ¿no?, es, un logro para mí es estar ahorita platicando aquí con sí. ustedes, o sea, para mí eso es un logro, sí. porque estoy hablando de algo que me gusta, estoy este, tratando de compartir un poquito de, de este gusto, de esta afición y, el, y que alguien nos escuche y que diga, ah, este, que interesante, sí. o este, yo no lo había visto de, de esa manera. forma, o, ah, mira, este, x Es como dices, ¿no? Ya con, con, si alguien se queda con algo, ya yo doy por bien. Sí, yo digo, nosotros servido. tenemos tres fans. Dos nos escuchan y uno se emociona, ya la ya hicimos. La Eso es genial, ¿no? Sí, ¿no? Como el meme de saludos a mis cinco, <risa> el, <risa> cinco, a mis cinco fans. fans. Aquí va a haber tamales en diciembre. <risa> sí. Fíjate que me dices, hablando de los rudos, me, yo me recordé a Alfonso Dantes sí. y al perro aguayo. Uf. o sea Alfonso Dantes era un máster de rudo, porque todos lo odiaban. Pero, o sea, ¿qué capacidad tenía que todo? Los... Que desde que entras, o uh, no uh, nadie lo quiere abrir Y después antes y, uh. <risa> Sí, fue aquí. Buenísimo. Buenísimo y era parte, parte fundamental de la arena de aquí de Guadalajara. De ah, y el perro. Y el perro aguayo, que también Con sus, sus inicios fueron aquí. Sí. El perro, hay personajes que se vuelven íconos sí. de la cultura pop, ¿no? ¿Quién no conoce al perro aguayo? A Ringo Mendoza a Ringo Mendoza, el ídolo del pueblo, el le ídolo decían, del pueblo. entonces hay, hay personajes, hay figuras que trascienden la lucha libre, esos son los ídolos y luego nosotros les decimos que se convierten en leyendas, ¿no? Sí, sí es cierto, sí, sí es cierto, porque no puedes platicar el tema sin que ellos lleguen o sin mencionarlos por algún eh, dato en especial, ¿no? Entonces… Por si no hay Tiene gente que estar. nunca ha ido a la lucha, pero sabe quién es el perro guayo. Exacto. Sí. Oigan, pues los voy a tener que cortar ahí porque uh... ya nos pasamos de las cuatro, pero sí nos vemos la siguiente semana. Claro que sí. Si ¿Sí puedes. Sí. Perfecto. ¡Ay, qué emoción! <risa> Va a venir un tema escabroso, pero bueno, ya le mandé mensaje a Juan, no me ha contestado. Sé que me estás escuchando. No me obligues a ir a pedírtelo personalmente, Juan, por favor. Muchísimas gracias por haber estado hoy. No nos despedimos. Maestro, gracias. Al contrario. Eh, nos vas a escuchar el siguiente martes. Ya saben quién va a ser nuestro invitado. Gracias a Pax, que está haciendo magia como siempre. Nos tenemos que ir, desgraciadamente, porque creo que sí podríamos estar hoy aquí hasta la noche, <risa> con, sin ningún problema. Pero bueno, tenemos que cubrir ciertos horarios. Entonces, gracias a todos los que nos escuchan, a los que lo hacen posteriormente. Y nos prestan sus oídos el siguiente martes, de 3 a 4 de la tarde. ¿Sale? Vámonos, Pax. Gracias. Sí. De dos o tres caídas sin límite de tiempo. Graficionista, lucha libre mexicana. Referilista, lucha libre mexicana. Técnico rudo. En México promovió Un deporte novedoso que a todos se Enamoró, no es apto para cardíacos Ni para público sensible, vive Nuestros corazones, es la amada lucha libre ¿Eh? tesoro nacional con su original, ese estilo la distingue del resto de las demás, tiene llaves contra llaves, vuelos espectaculares compre corto tus boletos y amagina tus lugares, demonio con su santo y el misterio y una pop. amados por la afición, se ganaron su lugar los extremos ticuanenses, puro loco bien marchín, parcaron la diferencia y al rivales les pone a fin, muerto garza con garringo, trueno junto a Chucho Villa, los quilates más pesados desde el cerro de la silla, el profe era mister lince y el temido jungla negra luchadores respetables que marcan. Afición list, lucha libre mexicana, referi lucha libre mexicana, técnico rudo, lucha libre mexicana, lucha libre mexicana, lucha libre mexicana, afición lucha libre mexicana, referi lucha libre mexicana, técnico rudo, lucha libre mexicana, lucha libre mexicana, lucha libre mexicana, elementos mexicanos que punten el gabate su penacho, dejando a México arriba, mi país representado, puro verde, blanco y rojo, los colores del marcado. un luchador completo necesita entrenamiento, gran carisma, con buen físico y consejos del maestro, necesitas de licencia para ese ring pisar, no cualquier pelado se sube y se pone a luchar, presenciar luchas de exóticos es algo fascinante, portan un estilo técnico y glamour extravagante, y las damas gladiadoras el respeto se han ganado, ve, subestimarla, son rivales de cuidado. Ahora paso, ya llegaron, ellos son las microestrellas, unos pequeños gigantes que siempre han dejado huellas. Y los referis al tiro son la ley del encordado. o las reglas tú las cumples o vas descalificado. Aficionista, <risa> lucha libre mexicana, referilista, lucha libre mexicana, técnico rudo. Lucha libre mexicana, lucha libre mexicana, lucha libre mexicana. Aficionista, lucha libre mexicana, referilista, lucha libre mexicana. Nico Ru, lucha libre mexicana, lucha libre mexicana, lucha libre mexicana. Para la dinastía Garza, nunca olvidaremos al profe Humberto, el niño travieso. Blondie Parka, el del Halloween eterno. Dat is